Vamos a uno de los lugares más extraños del planeta. La zona del silencio se encuentra en México. Dicen que, además de haber extrañas anomalías magnéticas, en esa zona se atraen, por lo que sea, meteoritos. Y allí en México nos espera un investigador, un estudioso de estos temas, una persona que conoce perfectamente todos los misterios y enigmas de ese país. Johan Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte, al igual que a todos los amigos del auditorio. Hola, buenas noches. El gusto nuestro para hablar de una zona, bueno, eh, esta sección se titula Mundo Bizarro. Pues si hay una zona extraña en el mundo, es esta, ¿eh? La zona de silencio. Efectivamente, pues una zona que comprende tres estados de la zona norte de la República Mexicana, que es Durango, Chihuahua y Coahuila, y que al menos en los últimos 25 años ha quedado pues en el olvido prácticamente esto debido a diversas circunstancias. Eh, el no apoyo de las autoridades gubernamentales para el turismo, para la investigación, para seguir realizando todo lo que nos pueda llegar a conclusiones referente a esta zona tan mística, tan misteriosa, y que llegamos al 2020, Bruno, amigos, y de verdad que eh, tuvimos la oportunidad hace un año exactamente por estas fechas de que las autoridades del municipio de Francisco y Madero, del estado de Coahuila, nos invitaran para inaugurar la ruta turística. Que reitero, durante los últimos 25 años se dejó de visitar, se dejó de investigar, se dejaron de hacer muchas cosas. Y ahora que hemos tenido la oportunidad durante un año de estar en la zona, de hablar con los pocos lugareños que hay, eh, conocer las historias, la leyendas, los avistamientos, es impresionante saber que metro a metro de la zona del silencio hay una cantidad impresionante de misterios y enigmas que nos llevan a reforzar esa idea de los investigadores de la década de los 70 y principios de los 80, de que ahí hay una base extraterrestre. Cuando por decía, eh, elevador... Johan, cuando, cuando decía sí. al comienzo, eso de anomalías magnéticas, es que la zona tiene eso. Es una zona magnéticamente particular, por lo menos. Así es, sí, sí, sí. sí, sí. Hay zonas donde las brújulas enloquecen, hay zonas donde la gente pierde la noción del tiempo o de la ubicación, Hay lugares porque hazte cuenta que la zona es, eh, es muy grande, son tres eh, implican tres estados de la República mexicana, es una reserva a nivel federal, es decir que nadie puede llegar ahí a construir o que ya quiera hacer a, a, algo ahí no no no no se puede porque está protegida por el gobierno y dentro de este lugar en la mera en lo que es considerado el mero centro de la zona del silencio, es donde se encontrarían algunas de esas anomalías la no entrada de las ondas hercianas, de radio, de las eh, para ver televisión, desde luego telefonía celular o teléfonos móviles, es imposible que en ese lugar puedan entrar. Así que realmente al 2020 hay muchas zonas que realmente no hay una respuesta para entenderlo. Y a lo largo de la historia los científicos aseguran que en la parte interna habría como una especie de magma por llamarlo de alguna manera, que estaría moviéndose de un lugar a otro en una amplia zona donde hace millones de años, entre hace sesenta y cinco y setenta millones de años atrás, estaba el famoso mar de Pepe. Y a la fecha, al dos mil veinte, nosotros podemos ir a la zona del silencio y a, y a ras de piso vamos a encontrar meteoritos, vamos a encontrar fósiles de dinosaurios que no han sido clasificados pero son extensiones que te puedo decir, a lo mejor son 80, 120, 200 kilómetros a la redonda, donde no se ha hecho investigación, ¿por qué? Porque no alcanzan los recursos económicos de las diversas universidades o del gobierno federal para poderle dar seguimiento y saber qué, qué, qué tipo de animales había en esta zona. Y es considerada una parte del famoso cementerio de dinosaurios, De la zona norte de Pues estás ahora mismo, vamos, que se, se están afilando los dientes los exploradores que quieran ir allí e investigar. Y yo y yo te quería preguntar, creo que también tienes a, a Lourdes cerca de ti y los dos sois grandes investigadores de estos fenómenos, pero bueno, eso ya eso ya lo que le dará paso eh, Bruno en un momento, pero te quería preguntar Johanan ¿Que esta, eh, este campo magnético, como has dicho, eh, según los expertos, es una formación natural? ¿O, ¿O hay algo que en algún momento también ha ayudado a provocar que eso tenga más magnetismo? Es de forma natural. Lo que se aseguran cuando uno va avanzando ya al interior de la zona del silencio, vamos a encontrar microclimas y cuando en, llegamos a la zona centro, es decir, al punto cero de la zona del silencio, realmente es completamente distinto a las otras áreas de los otros estados. Es, es algo muy curioso y es lo que los científicos no entienden, no comprenden, cómo si forma parte de una misma zona, un mismo desierto, tiene cada ese microclima, tiene su, su flora, su fauna, y todo esto nos lleva a considerar entonces que hay algo anómalo. Ahora, si nos vamos a las cuestiones geológicas, sería una formación natural que estaría ahí eh, girando, que estaría moviéndose hacia el interior. Eh, también para esto hay que hacer mención de que hay pequeños volcanes apagados ya en este momento, que en algún momento hicieron erupción, que en algún momento lanzaron eh, o, pues sí hacia la atmósfera, Eh, todo lo que era la lava, el material incandescente y que a la fecha encontramos los vestigios de esas explosiones eruptivas. así que bueno, pues es lo que algunos científicos que se abocaron, sobre todo en la década de los 70 a tratar de dar una explicación a esas anomalías magnéticas ahora, de esto mismo se desprende que haya zonas exclusivas de la zona del silencio donde caen estos meteoritos, es decir Pareciera que se tratara de un, una especie de imán que atrae todo lo que va cruzando la atmósfera. Ahí el cielo está completamente despejado, a simple vista, sin necesidad de, de ningún instrumento. Podemos ver la Vía Láctea, que de verdad es impresionante, impresionante. Y que vemos entonces que cómo pasan las estrellas fugaces, pero todas caen o se dirigen hacia una misma zona, que es eh, la zona denominada Las Lilas donde la NASA se asegura, tuvo un laboratorio eh, y que le dio seguimiento muy puntual y que se asegura por parte de los lugareños que hubo eh, pues una especie de censura para que nadie pudiera entrar, para que se inventaran historias extraordinarias y que nadie llegara a, a, a, pues a conocer de que la NASA tenía ahí un laboratorio como nos han referido nosotros, nos metimos junto con Lourdes y algunos compañeros nos fuimos hasta la zona del Silencio, encontramos el punto cero donde cayó el cohete Atena, encontramos estas eh, declaraciones de las personas que nos decían que, eh, del lugar exacto donde caen los meteoritos, pero bueno, no hay gente al interior, ¿eh? es decir, podemos encontrar que en un área de diez kilómetros encontramos a lo mejor una o dos personas que habitan ahí, que llevan mucho tiempo y que ellos ya están acostumbrados a la nada, están acostumbrados a vivir solitos, están acostumbrados y, y viven ellos los misterios realmente de una manera extraordinaria. El lugar, entre otros hechos, quizá el más conocido, el más importante, pero no sé si es causa o consecuencia, o consecuencia un poco de las dos cosas, un misil en el año 1970, un misil norteamericano, un misil con cobalto se estrelló en la zona, fue causa o consecuencia, ya había casos anteriores o quizá lo que dejó ese misil tiene mucho que ver con lo que ocurre ahora eh, yo creo que muy bien las autoridades de los Estados Unidos sabían perfectamente todo lo que estaba ocurriendo, mira que Lourdes tuvo la oportunidad de entrevistar, y si quieren más adelante, cuando esté el urbano, sí, que ahora, platique sí. todo, porque encontramos eh, como Werner eh, Von Brown que hay que recordar para toda la gente que nos sintoniza en estos momentos, el padre de la cohetería estadounidense, uh -huh. que logró y ayudó a Estados Unidos a que llegara al espacio exterior, estuvo en la zona del silencio, estuvo Ajá. coordinando los trabajos, pero déjame decirte que esto es de verdad impresionante, porque es información que apenas logramos obtener Que, que, que no por lo mismo que durante los últimos veinticinco años no se investigó por cuestiones del narcotráfico, por las rutas que era la ruta que llevaba de la zona sur hacia la norte eh, con frontera con los Estados Unidos para trasladar la droga entonces no era recomendable que nadie estuviera por allá. Pero en, en unos minutos que te lo platicé bien todo... Claro, eh, porque Cateca. la investigadora española Lourdes Ortiz está allí, está también en México, le ha cogido todo esto en México y está investigando esa zona de silencio, esa zona... Eh, eh, bueno, vamos a saludar a ella, eh, que se acerque ahora mismo al micrófono porque también es importante el saber eso, que en ese lugar estuvo el padre de la astronautica, el hombre que lideró todo el proyecto de la llegada del hombre a la luna. Los norteamericanos sabían lo que hacían. Desde luego, Lourdes, eh, ¿estás ahí? Sí, Bruno, por aquí estoy Silvia. Hola, Bueno, noches. si estás por ahí no vuelvas, ¿eh? <risa> Bueno, pues, o sea, porque, pero no mañana empiezan allí momento. los eh, los o, confinamientos, o, ¿no? O, También. O, o, o si acaso, ad, ad más, eh, o tener hacer más caso a, a, a lo que opina eh, la persona responsable de la medicina y, y no al presidente. ¿eh? <risa> Efectivamente, porque con estampitas y con sus analistas y a la heroína, pues... Lo llevamos un, un poquito complicado. No, exactamente, tema. con lo que dice la persona responsable de, de la salud, ahí sí, porque está diciendo muy cosas muy similares a las que estamos eh, pues, en Europa, ¿no? Eh, todos todos in intentando protegernos, o sea que como ya estáis informados, eh, seguro que lo vais a llevar muchísimo mejor que, que aquí. Pues esperemos aquí se piden las mismas medidas que allí la diferencia es que aquí no son obligatorias, son una recomendación y eso hace pues que no todo el mundo se lo tome en serio no como debería. Y afortunadamente todavía, todavía, y esperemos que durante mucho tiempo, ¿no? Eh, la situación allí no es eh, tan grave, aunque comienzan los, eh, los encierros, eh, los confinamientos, un poco las eh, medidas eh, restrictivas que ha habido en nuestro país llegan a México en las eh, próximas horas o están llegando ya. Efectivamente, Bruno, aquí empieza la gente a, a los confinamientos a partir de del próximo lunes. Ya no hay clases ni en las universidades ni en las escuelas. Y por supuesto se pide que la gente se quede en casa, pero aquí en el país hay mucha gente que vive de su trabajo y bueno, pues que no se pueden permitir quedarse en casa y, y no, no se les está ofreciendo ayudas y por este motivo no, no está teniendo el efecto deseado esa llamada al confinamiento. Eh, pues eh, no sé si te vienes, eh, no te vienes, eh, vayas donde vayas, eh, te va a coger, ¿eh? Y sí, de momento me, sí, me que... quedo aquí sí, sí. De Mejor quédate ahí Eso es, eso quédate en la zona del silencio que yo creo que ahí con el magnetismo lo vas a tener mejor Una de las cosas que te contaron sobre esa zona es que estuvo el padre de la astronótica moderna allí, ¿no? Efectivamente, de uno allí estuvo Werner von Braun, así lo reflejan los medios de la época, he pudieron encontrar las notas de los años 70 que cuentan cómo eh, se traslada Werner von Braun allí porque vieron que en la zona del silencio había condiciones especiales para montar allí una especie de, de laboratorio eh, espacial ¿no? de, de estación eh, de cara a todas las investigaciones de la NASA Esto fue en el año 69 eh, cuando lo del meteorito Allende, que ya sabéis que es ...el más antiguo que ha dado muchas pistas a los científicos sobre el origen del universo... ...esto cae muy cerquita de la zona del silencio y hasta allí se traslada Werner von Braun... ...se da cuenta de que la zona eh, para sus objetivos era prioritaria... Eh, ...se inician conversaciones con el gobierno de México para que les deje tener allí un laboratorio, una base... México se niega y casualmente a los poquitos meses cae el cohete Atena eh, en, justo en el corazón de la zona del silencio y lo que se dice Bruno y encontrado es que efectivamente Werner von Braun habría dicho en declaraciones a investigadores que le acompañaban de, de aquí de México que si él, que si él fuera extraterrestre y tuviera que elegir un lugar de nuestro planeta en el que ocultarse elegiría sin duda la zona del silencio ...y llama la atención que um, durante las labores de recuperación del cohete Atena... ...sacaron toneladas y toneladas de tierra de especies únicas... ...que solo crecen en la zona del silencio como es el nopal, el cactus de color morado... ...o la tortuga gigante del desierto... ...todo ello lo sacan en un montón de camiones... ...llenos de tierra... ...y al parecer, según se supo después... ...con esa arena que sacaron de la zona del silencio... ...ayudaron a la elaboración del recubrimiento... ...que lleva la nariz de los cohetes espaciales estadounidenses. Nada más y nada menos, en esa zona del silencio... ...se ha producido estrellamientos de naves de la NASA... ...de cohetes, de misiles... ...y no sabemos cuál es la causa... Si eso es consecuencia o causa, pero lo cierto, Lourdes, es que algo pasa en el lugar, algo pasa, entre otras cosas, porque se han producido, y habéis cogido muchos testimonios, muchas observaciones de objetos extraños en el lugar totalmente Bruno, La, los lugareños hablan de una hermandad blanca, de unos seres eh, muy altos, rubios vestidos con unas túnicas blancas que se aparecen a los que se pierden en ese desierto para ofrecerles agua o ayudarles a encontrar el camino de salida, puesto que es peligroso adentrarse sin guías mucha gente ha muerto eh, porque es un paisaje tan eh, todo tan igual que te pierdes con mucha facilidad, hablan de ese hermandad blanca que ayuda siempre desde un punto de vista positivo y también de los constantes avistamientos de objetos voladores no identificados de hecho nosotros en las expediciones que hemos podido realizar y lo tengo que decir objetivamente Bruno como periodista yo nunca había vivido un avistamiento hasta que no llegué a la zona del silencio suelen ocurrir a la caída de, de la tarde entre las 9 de la noche hasta las 11 o sea viste, que es ¿no una ves? Bueno, pues vi decenas de luces que parecían satélites, Bruno, pero que les hacíamos señales con láser y con linternas, se paraban, se fundían dos luces en una y cosas por el estilo. Además de eso, que ya fue súper impactante para mí, que jamás había vivido un avistamiento, tuve la oportunidad en mitad de la noche, porque os aseguro que allí no hay nada, estamos solos, aislados, de repente unas dunas de arena se comenzaron a iluminar desde el interior de color verde, o sea, aquello fue impresionante y nos asustamos un montón cuando vi que los lugareños huían, es decir, si ellos no están acostumbrados a ver esto, pues desde luego no es algo habitual, así que sí que ocurren cosas, incluso hemos podido ser testigo de ello, también en el material gráfico que obtuvimos... Eso, eso. eh Exacto, tuvimos y os voy a enviar videos e, y fotografías de, de objetos que captamos. Hay una muy buena que es un video a cámara lenta. En un solo segundo no lo aprecias, lo tienes que poner. ¿Es un video o se te está pegando lo mexicano? Porque es el ¿eh? Las dos cosas. <risa> Exacto, se me está pegando, pero es un testimonio buenísimo, Bruno, porque fíjate que dicen siempre que que los seres que vivirían allí serían desde un, pinta, un punto de vista positivo, que se preocupan por las personas. Bien, pues eh, en la expedición que íbamos eh, se estropeó una de, de las camionetas, se quedaron varadas en mitad del desierto, una chica comenzó a grabar y justo, solo solo, solo lo ves si lo pones frame a frame como un objeto de color metálico pasa por encima de ellos como diciendo, vamos a ver qué pasa con estos, ¿no? Y así un montón de evidencias que tenemos de no luces, de lo que se ve claramente son hecha eh, a la luz del día y se ve algo que tiene un brillo metálico, una apariencia metálica. Lourdes Ortez, eh, mil gracias. Un abrazo. Cuidaros mucho, chicos. Johan Díaz. Y vosotros también, un abrazo enorme para todos. Johanna Mucha Díaz, eh, muchas gracias eh, por estar ahí, por estar en Béjico, por estar en la zona del silencio y por acompañarnos estos minutos en Arroz a los Vientos. Un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y gracias.